Libro de Éxodo, capítulo treinta cinco. y Les invito a que me acompañen a leerlo desde el versículo primero. Repito, la cita es Éxodo, capítulo treinta cinco. y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, más el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él.